Este proceso quizás no llega al barrio directamente, pero llega a la sociedad a través de las instituciones. Son compras y adquisiciones que estamos haciendo público para poder transparentar más de lo que estamos haciendo, como decía, para que conozca el pueblo. Muchas veces dicen, es dirigido la compra, que siempre esa mentalidad. Como más de 180 años hemos vivido en ese proceso colonizado de que siempre pensaban que había, por mucho, por más que estemos haciendo transparente siempre algunas espinitas que piensan mal. Pues yo le dije, háganlo en la plaza, que participen todos. Y la verdad me, me alegra mucho porque aquí hay para 7 eh, adquisiciones 47 proponentes. 40 más que, o sea, aquí 7 son los que se van a adjudicar, pero 47 proponentes tenemos en este momento. Eso significa que hay confianza, compañeros, porque así por así uno no partir cuando ya todo, como dicen, todo está cocinado, la oposición eso maneja cocinado, que ha dirigido. Si es así uno se presentan. Y por eso creemos que de las diferentes reparticiones la Comisión de Calificación es importante, compañeros, para este proceso. Por eso debo agradecer y felicitarlo al equipo de la Comisión de Calificación. Lo que es educación participan la parte de educación, lo que es salud participan técnicos del área de salud muchos profesionales van a estar seguros en la comisión, licenciadas médicos y tal vez van a decir mañana vendidos eran, no, por ley nosotros tenemos que poner conocedores en el área si tenemos en costura alguien que sepa confecciones tiene que ser, pues no, porque si bien nosotros conocemos la parte administrativa pero no conocemos la parte de arte la parte de del trabajo que se hace en la costura entonces es importante compañeros este trabajo eh, para poder eh, bueno, de cara al pueblo eh, demostrar la eficiencia y la transparencia y también quisiera pedirle de la misma forma el así como el Convaso 1 ha avanzado bastante ahorita está en plena ejecución y esto de aquí a la otra semana ya estuviéramos recepcionando y pagando Al mismo tiempo, entre el jueves y viernes estaríamos cancelándolo después de haber recibido porque la otra comisión se forma para para recepcional, si es de esa calidad o no es de esa calidad.